Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta aquí, en el 101.4, en Tele-Elche, Radio Marca. Elche mostró ayer su rechazo a la violencia de género. Centenares de personas salieron a la calle para manifestarse contra la violencia machista, condenando los asesinatos de mujeres y apoyando a las víctimas. Por la mañana fueron los escolares y por la tarde-noche la sociedad en general, convocada por colectivos y asociaciones de la ciudad. Además, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se celebró ayer lunes, marcó el Pleno Ordinario en el Ayuntamiento. Por primera vez, el Che no pudo contar con una declaración institucional al oponerse el Grupo Municipal de Vox. De este tema hablaremos en unos minutos, en nuestra tertulia política de los martes, con los representantes del PSOE, PP y Ciudadanos. También hoy hablaremos del Palmeral, porque se acerca... ...la celebración de su aniversario... ...por su declaración como Patrimonio de la Humanidad... ...y acabaremos... ...con la entrevista al portavoz popular y senador Pablo Ruz... ...con motivo de la ronda de entrevistas... ...a los portavoces municipales... ...tras el Pleno Ordinario de Noviembre... ...aunque esta semana viene cargada... ...de más sesiones plenarias... ...mañana por la tarde comenzará... ...en el Ayuntamiento de Elche... ...el debate sobre el Estado de la Ciudad... ...con la participación primero... ...de los colectivos y representantes de los consejos municipales... ...y el jueves con los representantes de los grupos políticos. Son temas que iremos abordando a lo largo de esta semana... ...aquí en Teleelche, en Radio Marca... ...en nuestro programa La Glorieta... ...y en nuestros espacios de noticias. Un programa La Glorieta que comienza, como siempre... ...con la música que incluimos en nuestras secciones temáticas.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 Pues la primera de las secciones son las canciones de cine y nos quedamos hoy con la película de Quentin Tarantino, la que estrenó este verano y con, por cierto, escaso éxito en el Festival de Cannes. Érase una vez en Hollywood. Un fiasco para los críticos del cine, pero la música se salva, ya que Tarantino sigue teniendo buen gusto para ella al escoger, por ejemplo, al mítico grupo español Los Bravos para anunciar esta película, que incluye... Este otro tema del cantante estadounidense Roy Hitt. Yeah, All right. baby I wanna tell you a story every man ought to know if you want a little of now you gotta start real slow she's gonna love you tonight now if you just treat her right now I'll squeeze a real jump. Gotta make her feel good Tell her that you love her Like you know you should Cause if you don't treat her right She won't love you tonight If you practice my method Just as hard as you can You're gonna get a reputation As a love and a man And you'll be glad every night Bet you treated her right. Pues con buen ritmo hemos comenzado el programa La Glorita de este martes 26 de noviembre y en los clásicos del jazz escuchamos a Charlie Parker, el músico más revolucionario del jazz en su época durada. Murió en el 55. De alcohol, drogas y soledad parece un denominador común de aquellos artistas que se adelantaron a su tiempo. El propio Clint Eastwood llevó su vida al cine en la película Verde. Pues el buen jazz de Charlie Parker y en la sección de poesía hecha canción hemos escogido a Carlos Álvarez, un poeta que se forjó en la cárcel y conoció el terror de la guerra civil española. Escuchamos ahora a Elisa Serna cantando el poema Cerca de Mañana. Todo un himno para luchar por las libertades. Con el pecho cubierto por el musgo, sumergido en el frío que me avanza, un presagio de espumas y de brisas, me adormece el rencor en la garganta. Seguiré donde estoy, como un relieve sin cultivar, del muro que adelanta su vano hasta otras manos su mano, hasta otras manos. Que me crezca en el hombro el dolor de una pisada, colocar un peldaño es lo importante, aunque el mar no se acerque hasta mi ojos, alguien lo podrá ver desde mi espalda, alguien lo podrá ver desde mi espalda. un peldaño es lo importante dejar que el esfuerzo del hermano apoye su raíz en nuestra espalda es tan difícil comenzar de nuevo es tan misero partir de la nada y está ya tan lejano cambiamos totalmente de registro municipal mun, musical, mejor dicho, de registro musical para cerrar las secciones dedicadas a las distintas temáticas de clásicos de jazz, de películas, de canciones de cine o de poesía hecha canción con la música actual. Vamos a escuchar lo último de Paulina Rubio. <música> Yo no sé qué le pasó a mi ex Se su amigo de mi otro ex Se juntaron Mastercard y Visa Y eso es lo que me da risa Yo no sé qué le pasó a ese bobo Que se junta con el otro bobo Muchas amigas en la foto Pero están durmiendo solos Si supiera quién está en mi cama Cama, cama, cama Pus a verlo se mueren de gana Que eres, tú, eres tú eres tú que quisieran ellos subir tú tu virtud tu virtud hablemos de nosotros dos qué rico eso que dios dios no hablemos de aquello que entre tú y yo fue demasiado bello tuvo que mi cuello como me comen tus ojos yeah. a mí también me provoca yeah. y antes que Me comen tus ojos yeah, a mí también me provocas yeah, y antes que salga el mi cama, cama, cama, tú saberlo pues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 a mi ex no sé qué le pasó a mi ex I no sé qué le pasó ese bobo Que se junta con el otro 101.4 Telehelp Radio Marca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 Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues hoy es martes 26 de noviembre y tenemos ya preparados a los representantes municipales que van a participar hoy en esa tertulia política política aquí en el programa La grieta Y nos centraremos primero en ese pleno ordinario que se celebró ayer en el Ayuntamiento y que coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Por primera vez y de forma insólita No pudo haber declaración institucional porque Vox se opuso al igual que lo ha hecho en otras municipios españoles y en otras capitales de provincia. Tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Socialista, Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. Por, eh, ...y como representantes de la oposición... ...tenemos al portavoz adjunto del Partido Popular... ...José Navarro, buenos días. Hola, buenos días... ...y al portavoz de Ciudadanos... ...Eduardo García Ontiveros, buenos días... ...hola, buenos días... ...bueno pues lo dicho, ayer no pudo ser... ...no hubo declaración institucional... ...pero sí una moción que presentaron los socialistas... ...en las que eh, pues eh, quiso eh, comprometer esta ciudad... ...en ser un municipio de tolerancia cero... ...contra la violencia machista y aplicar políticas que realmente ayuden a erradicar esta lacra social. Héctor, eh, una lástima lo que lo que vimos ayer en el Pleno. ¿o se lo Ustedes ya lo sabían, en la Junta de Portavoces, Vox ya se desmarcó. Bueno, yo creo que si de alguna cuestión puedo decir que veo un planteamiento positivo en Vox, en algo, es en que es muy claro y obviamente ya sabíamos incluso antes de la Junta de Portavoces que Vox no lo iba a aceptar. A partir de ahí, todo lo demás no puede ser positivo. Nosotros, desde luego, no entendemos este planteamiento de no reconocer que nuestra sociedad hay un gravísimo problema de violencia contra la mujer y, desde luego, que independientemente de los puntos de vista que eso suponga tener que romper ciertos consensos. Mira que tenemos pocos consensos en este país en torno a cuestiones. Más allá de la Constitución, creo que Pacto de Estado antitorredista en su momento y el de la violencia de género actualmente y ahora que desgraciadamente lo poco que tenemos en lo que estamos de acuerdo ya no vayamos a estar de acuerdo porque bueno pues haya irrumpido un partido eh, de extrema derecha en las instituciones. Pues desde luego es una auténtica lástima a mí, más allá de eso y del momento puntual de la declaración institucional, porque al final lo importante no es solo la declaración institucional, sino todo lo que supone detrás aplicar las distintas políticas de protección de la mujer contra esta violencia machista, ¿no? Sino lo importante realmente es el que nos encontremos con argumentos con el que ayer que yo no... Ni, Lo, lo escuchaba perplejo. No, no podía realmente entender que se estuviera diciendo en el Pleno del Che que existe un interés oculto de seguir eh, favoreciendo que exista la violencia machista eh, porque a algunos les va bien con ello. ¿no? Yo creo que eso es intolerable y desde luego pues lamentar que se diera esa situación y que no hubiera eh, declaración institucional en un caso en el que creo que hasta ahora todos estábamos de acuerdo. ¿no? ¿El Partido Popular ve con preocupación eh, estos argumentos aportados por Vox? No, yo, siguiendo lo, la línea que comentaba Héctor, no eh, hemos de recordar, no haciendo un poquito de historia, que ha sido una declaración que se ha realizado siempre, eh, todos los años, las diferentes legislaturas, por parte de todos los partidos representados en el Ayuntamiento del Che. ¿no? Eh, ayer debería haber sido un, un día más, Pero bueno, pues hubo quien, bajo su criterio incuestionable, eh, decidió que, que no fuese así, ¿no? El Partido Socialista, que es el que presentó la declaración institucional, lo llevó como moción y el resto de, de partidos lo aprobamos con total naturalidad. Y, sin quitarle la razón a Héctor, yo destacaría lo, el lado positivo, ¿no?, que es que las fuerzas mayoritarias de este país están unidas en torno a este problema que entre todos tratamos de erradicar ha comentado Héctor, ¿no? El pacto nacional sobre, uh -huh. el pacto de Estado ¿no? sobre la violencia de género que pues bueno, que nos hizo a todos sentarnos en torno a un documento para poner no solo financiación, que también y que también es importante, sino medidas, ¿no? Medidas en torno a la educación, a la concienciación y a no sé, esas manifestaciones públicas, ¿no? Tan importantes, ¿no? Ayer precisamente eh, lamentablemente creo que fue incluso defendiendo la moción eh, el propio concejal daba la noticia en ese momento, ¿no? De una víctima más, pues pues bueno, siempre y cuando, mientras haya una víctima ¿no? en todo el territorio, uh -huh. y además que precisamente este año que hemos tenido una víctima en, en, Elche. en Elche, en el municipio por, de Elche, por eso, eh, en verano. Por eso les pregunta a los representantes del PP y a Ciudadanos también, eh, ¿con un partido como Vox se puede gobernar como ustedes lo han hecho? Bueno, Ciudadanos eh, no, no está gobernando en ningún sitio con, con Vox, está gobernando con bueno, el Partido Popular. Que Vox se quiera sumar a... ...apoyar esa, esas investiduras, eso es otra historia. En cuanto a lo del pleno de ayer, a mí personalmente eh, me resultó incómodo... Eh, ...por ser un poco diplomático, por utilizar una palabra diplomática. Eh, yo creo que Vox eh, ha hecho, ha enarbolado una bandera... ...y lo ha hecho una bandera suya a esta circunstancia... ...y yo creo que se está equivocando de bandera. Se está equivocando de bandera, de mástil y de, y de paño... Si nos damos cuenta, ayer nos pusimos de acuerdo en cosas, en cosas inmateriales o materiales, en cosas que no tienen alma, como las infraestructuras que defendió, que defendí yo en mi moción. Ahí sí que nos pusimos de acuerdo todos los grupos políticos, pero las personas no nos pusimos de acuerdo. Y eso es para hacérselo mirar, ¿eh? Eso es muy preocupante. Yo creo que estamos perdiendo un poco el norte, algunas personas, algunos grupos políticos, en determinadas cosas que no hay que perder el norte, que son cosas irrefutables, que son cosas que no se pueden negociar, que son totalmente innegociables. Y yo creo, comparto plenamente lo que ha dicho Héctor y, y José, y yo creo que uno de los puntos fundamentales, por ejemplo, es la educación de nuestros, de nuestros chicos, de, de la gente joven, Porque preocupantemente está viendo un repunte en cuanto a la violencia de género en, en las edades más tempranas y eso eso es un peligro. Yo creo que ahí es donde tenemos que atajar el problema. Añadir, ¿no?, a lo que ha dicho también eh, Eduardo, que, que bueno... Eh nosotros desde el Partido Popular, y no es ponerse medalla alguna, ni mucho menos, ¿no? Así que eh, planteamos una enmienda a esta moción, que fue aceptada con toda la normalidad del mundo democrática, además la hablamos Héctor y yo, pero previamente la habían hablado mi compañera Loli y el concejal de, de Bienestar, Mariano, en torno a pues, una, una incorporación de pues, exigir a todas las administraciones, ¿no? Y además ayer Loli defendía en el en el pleno la, la incorporación no del centro mujer 24 horas no esa asistencia constante no y en todo momento para que tengan a, pues, esas víctimas no posibles víctimas ¿no? ¿No? Sí. para que tengan ese soporte y ese respaldo no solo jurídico ¿no? sino también social un centro 24 horas que parece que no llega bueno es, eh, como, como todo en general está costando pero bueno ayer también se ...se contestó a esta cuestión en el Pleno... ...y bueno, el concejal de... ...Igualdad y Políticas Inclusivas... ...dijo que se estaba trabajando... ...y que en un tiempo prudente... ...ya se iba a proceder a dotar... ...de este de este servicio... ...y yo creo que es una medida más... no ...una medida más de las tantas que... ...que son necesarias... ...y que desde luego lo más importante... ...y lo ha planteado eh, José... ...necesitan financiación... ...al final las cosas tienen un coste... ...y cuando hablamos de, de una lacra como esta para poner en marcha medidas necesitan de financiación y los municipios necesitamos de apoyo por parte de las administraciones superiores en la medida en que sea posible, pero siempre priorizando, ¿no? Y yo creo que esta tiene que ser una cuestión prioritaria en este momento. El 25N marcó el debate plenario, pero también hubo otros puntos, no solo el de las mociones, en el Pleno Ordinario se aprobó una modificación presupuestaria para ajustar precisamente los proyectos de financiación sostenible que tienen ustedes previstos y aquí el Partido Popular volvió otra vez al ataque... ...al acusar al equipo de gobierno de que no está realizando absolutamente nada y que la ejecución de las inversiones está en un 10%. Sí, bueno, yo creo que hubo dos debates, ¿no? Uno, en qué momento estaba a 30 de diciembre las inversiones relativas al presupuesto 2019 que bueno, será muy distinta a 31 de diciembre y ya se tendrá que ver en supongo que en el pleno de enero o de febrero eh como bueno, yo creo que siempre el porcentaje de las inversiones siempre es una cuestión de de debate eh, legítimo Pero, bueno, lo importante es que las cosas se vayan haciendo, ¿no? Sí que es cierto que luego hubo modificaciones presupuestarias relativas a esas inversiones financieramente sostenibles, que, como bien hemos repetido ya muchas ocasiones, son 18 millones de euros en inversiones, que tienen que estar los proyectos y los pliegos aprobados por Junta de Gobierno antes de 31 de diciembre para que no se vaya ese dinero a amortizar deuda. Ya informamos el viernes pasado de que habíamos sobrepasado el 60% de la aprobación de proyectos, que ya estábamos en 10,8 millones aprobados. Y en dos proyectos concretos han surgido inconvenientes ¿no? y por tanto lo que hacemos es realizar esas modificaciones para destinar el dinero a otros proyectos que sí que se pueden realizar hoy. ¿no? En concreto se ha dado de baja el alumbrado de Buenavista porque estando el proyecto ya hecho y los pliegos hechos, y Iberdrola nos ha informado de que tiene que construir un nuevo transformador para dar servicio no solo a los vecinos que ya se lo da, sino a la vía pública en cuanto esté ese alumbrado público, por tanto en el 2020 se contemplará ese presupuesto y se ejecutará pero ahora ese dinero va destinado a varios campos de césped artificial en instalaciones deportivas en el caso de Torrellano y en el caso de La olla y por otro lado también otro proyecto importante y muy demandado por la zona de Altavix Universidad, el de la Pasadela sobre las vías del tren, en este caso se deja la financiación para poder ejecutar lo que es la redacción del proyecto pero el resto del montante que iría a la obra, como eh, no da tiempo a aprobar el, el proyecto de obra, sino solo el de ejecución del proyecto, eh, se va a destinar también, en este caso, a la, el suministro de, de mobiliario eh, específico llamado compactus para el archivo municipal, en este caso en medio millón de euros, y luego también... Ha suplementado un proyecto que ya está redactado también, que es el de plataformas únicas para la, la zona centro, dentro del plan centro. Y, y en el caso de la, de la pasarela de Altavix, se redactará el proyecto con esa inversión este año, pero lo que es la ejecución se hará con cargo al presupuesto del 20. Es decir, intentar no perder ni un céntimo de esas inversiones financiadamente sostenibles y tratar de evitar que se vayan a amortizar deuda, ¿no? ¿A la oposición le parece bien que se haya tenido que dejar o posponer estos dos proyectos? ¿Bona el Alumbrado Público y la Pasarela eh, de Alcabix? No, ni mucho menos, pero por ir por orden, ¿no? Eh, hablábamos de las modificaciones presupuestarias. Eh, hemos de decir que el Partido Popular siempre ha permitido la realización de esas modificaciones presupuestarias, porque ahora mismo Partido Socialista y Compromís tienen mayoría, pero no era así la legislatura pasada. La legislatura pasada necesitaban la abstención o el voto a favor de alguno de los partidos de la oposición y el Partido Popular, responsablemente, siempre permitió que la serie de modificaciones, algunas para las eh, inversiones financieramente sostenibles, saliesen adelante ahora bien, Lo que no nos parece de recibo es ese menos del 10% del que hablábamos a 30 de septiembre ejecutado en inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo lo presupuestado, tanto a principio de año como en el presupuesto que llevaron en julio, el partido en el gobierno, el Partido Socialista, no ha sido capaz de ejecutar más allá del 10%. Es significante. El año pasado... Eh, a estas alturas claro era un año previo a las elecciones, llevaban eh, en torno al cuarenta recuerdo al cuarenta a sesenta por una cifra mucho más elevada y respecto a los proyectos que, que comentaban ¿no? y comentábamos referidos a las modificaciones. O sea, el más significativo es el de la pasarela del tren. ¿no? tren. Uh -huh. En 2017, hace dos años ya, se anunciaba que se iba a construir la pasarela para los vecinos de Altavix. El año pasado, en 2018, igual a principio de este año, se daba por hecho que se iba a construir la pasarela sobre las vías del tren para los vecinos de Altavix. Ahora nos anuncian que en 2019 se incluirá otra vez la partida presupuestaria. Ya veremos para cuándo está esa, esa obra. Y para Ciudadanos, ¿ese 10% dice mucho de lo que ha estado haciendo el equipo de gobierno en 2019? Para Ciudadanos, lo que le parece es que nos tenemos que centrar más en, en trabajar y hacer las cosas y que salgan adelante, independientemente del porcentaje que se lleva a cabo, más o menos. Eso a nosotros, o a mí personalmente, eh, lo tengo como en un segundo plano. A nosotros lo que nos interesa es que los proyectos salgan adelante. Y salgan adelante lo, lo antes posible. Hay que recordar... Eh, Eh, tomando y recogiendo lo que ha dicho tanto Héctor como, como José en cuanto por ejemplo a, al alumbrado de, de la organización Bonavista, bueno, los vecinos llevan reclamando esto eh, la intemerata existía un proyecto, existía un plan para hacerlo Te, tengo que decir en los micrófonos que eh, yo no sé si lo sabrá mucha gente pero la luz que se daba a la vía pública en la organización Bonavista está sufragada por los propios vecinos ¿Qué pasa con esto? Que claro, los vecinos se han cansado. ¿Y qué ocurre? Que los vecinos han cansado de pagar la luz que alumbra la vía pública. ¿Por qué? Porque han dicho, nosotros pagamos los mismos impuestos que todo el mundo, pero encima pagamos la luz que alumbra la vía pública. ¿Qué han hecho? Apagar las farolas. ¿Qué pasa? Las calles están oscuras. ¿Qué conlleva esto? Inseguridad. Esto es un problema que la gente que vive en Bonavista lo lleva reclamando desde hace años. Que sí, que ha salido el problema del tema de, de Iberdrola. Vale, perfecto, hagámoslo rápido. Apretemos a, a la empresa, apretemos donde haya que apretar. Y el tema de, de la pasarela de Altavis, pues tres cuartos de lo mismo. Era un proyecto que ya se había eh, mencionado y hablado desde hacía ya años. Eh, también los vecinos de la zona era una cosa que reclamaban de forma urgente. Eh, lo vamos a posponer. Bueno, mmm, estas cosas habrá que comentárselas cara a cara a los vecinos a los que afectan a los de Bonavista y a los de Altavis eh, pero lo que quiere Ciudadanos es que se hagan, que se hagan los proyectos por favor de una vez Supongo que estos, eh, mañana habrá debate del Estado sobre la ciudad. Están ya preparándose los representantes de los consejos municipales y supongo que proyectos como estos que han aparcado ustedes saldrán a colación o se reclamarán o no, no lo sabemos. La cuestión es que seguimos hablando de infraestructuras porque en ese debate plenario también eh, las mociones del Partido Popular y de Ciudadanos andaban un, por este camino porque ustedes, los populares, se eh, reclamaban y así se aprobó por unanimidad que se exigiese al Gobierno valenciano incorporar en los presupuestos autonómicos todo aquello que se prometió y que todavía está pendiente. Y Ciudadanos pues eh, también planteó, que también se aprobó y salió por unanimidad, el, el realizar ese pacto municipal, ese pacto local, para reclamar al Gobierno central pues, las eh, infraestructuras también pendientes. Exacto. Eh, nosotros, eh, una de las dos mociones que llevamos ayer al Pleno eh, iba en relación con los presupuestos ¿no? que ya hemos conocido de la Generalitat Valenciana eh, y las innumerables promesas que nos hicieron en campaña electoral y que nos han reflejado en presupuesto. Esto es como un blindes al sol, ¿no? Si nos dicen una cosa pero después no la reflejan en los presupuestos, es que no va a hacer, no se va a hacer. De hecho, incluso algunas de las que están reflejadas en presupuestos después no se materializan, imaginemos no las que no están incluidas. Por poner algunos de los ejemplos, la remodelación del Ordelgat, que llevan también muchísimo tiempo anunciándolo. El centro de diseño y moda del calzado, que días antes de las elecciones se anunció la compra del edificio y ya nada más se ha vuelto a saber. El plan de rehabilitación de edificios que muchas veces hemos comentado en este mismo programa, el segun, el segundo centro de salud de Altavix y así innumerables inversiones. Nosotros ayer, o lo que hemos estado haciendo estos días atrás, ha sido presentar una serie de enmiendas que nuestros compañeros diputados autonómicos las han registrado ya y ayer presentaron. Esta moción, pues, por suerte, salió adelante. Esto significa que el Partido Socialista eh, Autonómico votará a favor de que esas inversiones se realicen y se reflejen en el presupuesto autonómico. Y eh, para el Partido Socialista estas reclamaciones son justas. Eh. Hay que recordar que mm, el ministro de Fomento va a venir a ese acto que han convocado en IFA, los empresarios para exigirles o para pedirle cuentas de cómo va el proyecto, por ejemplo, del corredor mediterráneo, que es otra de las infraestructuras importantísimas que tiene que el gobierno central resolver y no sabemos cuándo. Eh, yo creo que es que no cabe otra posibilidad cuando se presenta una moción en estos términos, independientemente de que haya debate político y cada grupo político quiera aportar su dar su punto de vista o poner encima de la mesa algún matiz ...de trabajo que se haya podido realizar hasta ahora, yo creo que a la hora de reivindicar lo que es justo... ...y lo que es necesario para elche no cabe otra cosa que apoyar estas mociones... ...y que en la medida de lo posible vengan a sumar y aunar más voces en reivindicar lo que elche necesita. Yo creo que estaremos de acuerdo que independientemente de quien gobierne en el Estado, en la comunidad autonómica o en la diputación... Eh, a Elche le queda siempre esa rémora, como no es capital de provincia, pero sí que es la vigésima ciudad del Estado, parece que las inversiones le han llegado con, con cierto decalaje e incluso en algunos aspectos con total olvido. ¿no? Y bueno, yo creo que ese planteamiento que se hace desde la corporación municipal, en este momento por parte del Partido Popular y por parte Ciudadanos, otras veces han sido otros grupos los que hemos aportamos mociones relativas a las infraestructuras, es necesario que rememos juntos y que desde luego también sumemos a la sociedad civil en reivindicar lo que lo que Elche necesita y al final el conjunto de la provincia también, porque la provincia también nos afecta, ¿no? Y estamos hablando ...de que somos una de las provincias más pobladas de, de España, ¿no?... ...por tanto, en ese tipo de planteamientos... Eh, ...cualquier partido político siempre va a encontrar al Partido Socialista... ...si es posible, intentando pues no meter mucho el dedo en el ojo... ...en las cuestiones que tienen que ver con el día a día... ...pero bueno, si no, también, ¿eh?... ...también se realizará... ...y por supuesto, reivindicativos con la Generalitat Valenciana... ...independientemente de que somos conscientes de la dificultad... ...de financiación que tiene la Generalitat Valenciana no por ello vamos a dejar de reivindicar lo que es necesario no y tengo que decir que además de en reuniones, en plenos tengo que decir que en alguna ocasión algún representante del Consejo se le ha tragantado el arroz cuando ha venido a Elche a la hora de hablar de ciertas infraestructuras ¿eh? Eh, tengo que decir que en, somos reivindicativos con los nuestros los que más los que más ¿eh? porque en Elche ya llueve sobre mojado ¿no? y incluso con lo que es Lo normal y lo ordinario, como podríamos hablar del Instituto número 11. El Instituto número 11, más allá de que la impresión de que es la obra del siglo, es un instituto y no debería de costar tanto el tener que, que se dé respuesta a las cuestiones del día a día, porque un instituto no es una obra extraordinaria, es una competencia propia de la Generalitat Valenciana y por fin, por lo menos, lo vamos a tener. Entonces eh, el día a día vamos a hablar precisamente también de, de otras cuestiones. Bueno, ¿quiere decir algo ciudadano sobre sí, su bueno, moción del pacto municipal? Sí, al hilo de lo que decía Héctor y José, yo, yo lo dije en el pleno. Evidentemente en estas cosas es donde nos tenemos que poner de acuerdo porque independientemente de cada color o de cada idea política que tengamos, yo creo que todos somos ilicitanos y todos vivimos en el mismo municipio y queremos lo mejor para nuestra ciudad y en nuestro campo. Sinceramente, eh, yo estoy contento con que saliera adelante la moción con la unanimidad de todos los grupos políticos y creo que es por ahí por donde tenemos que seguir trabajando, para intentar seguir tocando la puerta de Madrid para que se nos oiga alto y claro. Bien, pues vamos con otros temas, esto es más o menos lo que ayer en el Pleno se aprobó, se dijo, hubo otros asuntos, pero también la actualidad local ha estado ocupando las noticias de portada de los medios de comunicación, como es el Mercado Central, eh, la pasada semana lo último que dijimos es esa reunión que mantuvo a Partisa con los placeros, en la que la pelota la puso la empresa, la propia empresa, sobre el tejado ahora de los placeros. ¿El Ayuntamiento cómo? está viendo esos movimientos? Bueno, eh, para nosotros sí que fue una novedad. Sí que hubo novedad con respecto a este acto que convocó Aparfisa porque por primera vez escuchamos a, al gerente de Aparfisa, eh, bueno abrir una, una vía a la, a la negociación. Sí que es cierto que entiendo la reacción de, de los placeros y lo que queda encima de la mesa ahora mismo es que la mayor preocupación de Aparfisa no es tanto la realización del proyecto como el que no acaben los placeros encima de ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El equipo de gobierno lo que se plantea ahora mismo es eh, hablar directamente con los placeros para tratar de buscar una salida que nos permita lo antes posible desatascar la, la situación. Ya lo hemos dicho muchas otras cosas. Nosotros, planteamiento de esa resolución unilateral Eh, manteniendo la puerta abierta a las negociaciones porque pensamos que no podemos seguir más en esta situación y porque somos conscientes de que independientemente del valor o no que tenga lo encontrado hasta ahora, van a, a seguir apareciendo escollos. Y ya hemos hablado muchas veces de ellos. Uh -huh. Por tanto, lo que nos planteamos es eh, abrir esa vía de diálogo con los, con los placeros, por supuesto con Aparcisa también, con la mano tendida, eh, es verdad que no se pudo producir ese encuentro entre el gerente, porque primero tenía una indisposición y luego el alcalde es el que no podía atenderlo, pero se producían también eh, nuevos encuentros, aparte de conversaciones telefónicas, se están produciendo. Y ya le digo, con el propósito, de con, con sosiego ¿eh? y con reflexión, pero sin parar, eh, vayamos hacia una salida negociada que nos permita sí o sí ya plantear un proyecto de dinamismo socioeconómico para el centro, porque es cierto que, que lo necesita de manera inminente. no ¿Cómo vieron ustedes esta, este nuevo capítulo? Hasta aquí el consenso, ¿no? Ya dejamos el consenso a un lado y volvemos a los temas que cada uno tenemos una postura enfrentada. Por una parte, los que defendemos la legalidad y que el ayuntamiento, con responsabilidad, cumpla lo eh, los contratos, lo que firma, y por otra, los que quieren Y esto es paradój lo paradójico no de la cuestión. Los que quieren romper un contrato legal firmado por el ayuntamiento, los que están hablando de negociar con la con, la precisa, con los placeros, pero llevan cinco años. Si en cinco años no han sido capaces de llegar a un acuerdo, ¿por qué? ¿a qué tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que se produzca ese acuerdo cuando cada uno tiene una postura radicalmente enfrentada? que es los placeros que han sido claros y han sido rotundos diciendo que quieren seguir adelante con el contrato, que quieren un mercado con un parking en la actual ubicación y el equipo de gobierno que dice que quiere romper el contrato legal porque es una decisión que tomó en su día y que han ido intentando justificar, intentando buscar algún resquicio legal y hasta ahora los tribunales les han dicho que no, que el contrato es legal y los contratos legales Se cumplen Y el, una institución como el Ayuntamiento de Elche tiene que ejercer su responsabilidad y llevar a cabo todo lo que firma, sino con qué cara eh, se enfrenta a los posibles licitadores de cualquier otra cosa que vengan, con qué garantía ofrece eh, el Ayuntamiento de Elche cualquier licitación futura, si, si no ofrece una seguridad jurídica de que va a llevar a, a cabo ese contrato. Y, ciudadanos, ¿cómo ve usted una salida a este asunto? Bueno, la ¿Cuál? salida que nosotros siempre hemos mantenido desde desde hace ya días y meses es que eh, esto se resuelve sentándonos todos. Eh, placeros, grupos políticos, concesionaria, ayuntamiento, todo el mundo. Creo que es el momento, y lo digo seriamente, de, de hacer eso de una vez por todas. Utilicemos, podemos podemos utilizar perfectamente la comisión estatal, creada al efecto para eh, exclusivamente para el mercado central para intentar vertebrar ese tipo de negociaciones. Utilicémosla. Creo que creo que sería positivo para ello. Eh, a mí, a, a Ciudadanos, no nos gusta que, que se resuelva el contrato de forma unilateral. Eh, la verdad, sinceramente, no nos gusta. ¿Es una potestad que tiene el equipo de gobierno? Sí, sí la tiene. Eh, pero será su responsabilidad. Pero lo que dice Ciudadanos es qué pasa al día siguiente. ¿Qué tenemos al día siguiente? ¿Qué proyecto va a haber al día siguiente? ¿Tenemos algún proyecto? ¿Tenemos alguna solución de, para el día siguiente? ¿Tenemos algún, al, algo? ¿Tenemos algún presupuesto para hacer algo en la Plaza de la Fruta al día siguiente? ¿Tenemos algunos plazos para el día siguiente? Eso es lo que Ciudadanos a partir de ahora dice. Bueno, no nos gusta la resolución, pero qué va a pasar al día siguiente? Capaz es que con un proceso judicializado no sabemos cuándo será ese día siguiente, ¿no? Eh, se puede eternizar en el tiempo y No, y, y, no es tan claro, José. Y mientras ¿no? yo, aunque se seguro, judicialice seguro que pronto no se va a resolver, eso Claro, por eso tú como Por eso como lo digo, por eso judista, digo que, que si, tenemos no, plazos, no si tenemos plazos, si no tenemos plazos, si no tenemos plazos, si tenemos un proyecto, si no hay un proyecto, si hay un presupuesto para hacer algo ahí, si no ¿Qué qué hay? Tenemos un plan B, ¿no? además que también lo hemos comentado en esta misma tertulia ¿no? muchas veces, hemos solicitado información al respecto que se nos está omitiendo aún teniendo ese derecho garantizado. Por poner encima de la mesa tres ideas, porque de verdad que yo no voy a volver a incurrir en el atasco general que provoca este tema, pero sí tres ideas muy básicas. La primera, la de la seguridad jurídica, que a nadie le quede duda. La seguridad jurídica está garantizada en este ayuntamiento y los potenciales licitadores así lo ven. Porque a la última obra de edificante se han presentado 14 empresas, a la última licitación de esta misma semana se han presentado 4 empresas a la poda del palmeral, etcétera. Es decir, aquí la seguridad jurídica está garantizada y las empresas lo saben porque se siguen presentando con total normalidad y reciben las adjudicaciones. Segunda idea. Nadie está planteando que el contrato sea ilegal. Lo dijimos desde el uh -huh. principio, el contrato es perfectamente legal y no porque lo diga nosotros o lo diga el PP, porque lo han dicho los distintos estamentos sí. judiciales eh, a los que se le ha planteado la cuestión, ¿no? Consejo de Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, eh, llegó a decirlo el Tribunal Superior de Justicia Valenciano con el PRI, etcétera. Es decir, lo ha dicho todo el mundo, es legal. Lo que aquí se está planteando es la viabilidad, que es una cosa Eh, ...totalmente distinta... ...y el equipo de gobierno... ...lo que plantea... ...es que está resultando inviable... no ...¿cómo lo defienda?... ...¿cómo lo argumente?... ...bueno... ...pues ese es el camino... ...que se abre ahora... ...y una última cuestión... ...y más importante... ...yo desde luego... ...creo que se convocó... ...esa eh, comisión de seguimiento... Eh, ...se volverá a convocar... ...pero ahora bien... ...también hay que entender... ...una cuestión importante... ...y es que quien plantea... ...los tiempos desde el punto de vista... ...de la acción política... ...es el gobierno municipal... ...y por supuesto que hay defensa fundamentada en derecho... ...y por supuesto que hay planteamiento de futuro... ...pero ahora bien, ¿cómo se plantean los tiempos... ...y a quién se le plantea primero? Yo creo que es una cuestión que como todo el mundo tiene que entender... ...los grupos, los grupos políticos que forman el gobierno... ...tienen el derecho de, en función de lo que tratan de defender... ...y el proyecto que tratan de plantear... Eh, ...harán por realizarlo de aquella manera que vean... ...que puede resultar más fructífera... ...yo también entiendo las prisas que tienen algunos... Pero el planteamiento tiene unas etapas y las vamos a ir cumpliendo una a una y que nadie tenga dudas, ¿eh? Esto está decidido y va para adelante. Que nadie tenga duda, ninguna duda. Las prisas, sobre todo, vienen de los placeros y de los comerciantes de la zona que llevan años esperando una solución que no llega. En nosotros no tenemos mucho más tiempo y hay que abordar otro asunto. Lo ha sacado a colación Héctor Díez al afirmar que cuatro empresas se han presentado al proyecto, a la licitación para la poda externa del palmeral ilicitando. El palmeral va a celebrar su aniversario por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y queríamos saber eh, si esa poda externa, si han tenido ustedes que recurrir a empresas para abarcar los huertos de palmeras, eso significa que hay un problema y es que no hay palmereros suficientes para conservar En buenas condiciones, el conjunto histórico, el palmeral histórico de la ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Van a comenzar eh, esta licitación? ¿Es solamente para los huertos del Parque Municipal? Bueno, eh, la verdad que decir que hay un problema sería eh, algo muy muy comedido. Hay un problema grave, en mm. mi opinión, ¿no? ...y desde que en julio... ...bueno pues se me asignó la competencia... ...de Parques y Jardines y del Palminar... ...fue una de las primeras cuestiones... ...que, que traté de, de ver... ...de, pla de int intentar plantear qué es lo que sucede... ...y desde luego... ...estamos ante un problema mi opinión, muy grave... ...y que al que hay que darle visibilidad... ...al que hay que poner encima de la mesa y al que hay que plantear soluciones. Y no hay una única solución, pero desde luego con 8 palmereros no se pueden atender 16.000 palmeras en la vía pública y 80.000 en huertos históricos. Así no se puede, no se puede jugar una partida de ajedrez con 5 fichas solo. Y esto creo que lo entiende absolutamente todo el mundo. Los motivos de por qué se ha generado esa situación, sinceramente, ya no me interesan tampoco. Lo que me interesa esta tarde de resolver la situación creo que sería demasiado atrevido por mi parte, pero tratar de mejorar en el día a día, sí. Y en ello nos planteamos 3 vertientes de trabajo. La primera, en la medida de las posibilidades y que la oferta pública de empleo lo permita, contratar más palmeros. Pero todo el mundo sabe que las administraciones locales estamos sometidos a ciertas restricciones que no nos permiten contratar todo aquello que nos gustaría ni sacar todas las pruebas selectivas que nos gustaría. Por tanto, eso a corto plazo no puede ser una solución. Otra cuestión, la mejor organización de la plantilla. En ello estamos pero al final las fichas que tenemos son las que son. Por tanto, nos estamos tratando de organizar mejor, pero eso no va a solucionar tampoco el problema. Y en tercer lugar, apoyarnos con contrataciones externas. Si no llegamos con los medios propios, la manera de apoyar a los palmereros, que estoy convencido que hacen un gran trabajo, es optar por contratos externos. Este... Llamémoslo de prueba, porque era el dinero que quedaba y en lo que quedaba de año. 35.000 euros, se han presentado cuatro empresas y empezará eh, en las próximas semanas. Y va dirigido especialmente Parque Municipal, Orderais y algún otro huerto histórico en función de lo que dé el contrato con esos 35.000 euros. Pero ya le anticipo que para el año 2020 hemos eh, pedido desde el departamento a la Concejalía de Gestión Tributaria y Financiera una cantidad muchísimo mayor para proceder a un nuevo contrato de externalización mucho más amplio y que nos permita abarcar en mayor medida el palmeral histórico y que la, y que la brigada municipal se centre en función de lo que nos interese en aquello que pueda afectar a la vía pública o en otros huertos y que sea apoyado por este contrato externo que permita mantener en buenas condiciones el patrimonio de la humanidad que es el palmeral de Elche. Y esto lo hilo con un último factor y acabo. No es posible que Elche se pague sola el claro, patrimonio de la humanidad. Es y aquí volvemos pensar. al problema del gobierno de España y de la Generalitat Valenciana. ¿No pagan porque, nada por mantenerlo? Porque mantener... más allá de lo que tiene que ver con el control de la plaga del picudo, aquí nadie apoya en lo que se refiere a la conservación, a la puesta en valor de ese patrimonio de la humanidad. Y yo creo que esto no puede ser, porque me imagino que en los grandes patrimonios de la humanidad de, de, de España se recibe más ayuda seguro y no me hace falta eh, mirar ningún papel. Y además con la inconveniente o con la salvedad de que este Patrimonio de la Humanidad está vivo y obviamente sí. requiere de una mayor atención. Nos quedan tres minutos. Pero, sí, no, en, referido a esto último, no he comentaba Héctor, el Patrimonio de la Humanidad no es solo del no es como sí. bien indica no la, la categoría de toda la humanidad. ¿no? Y ahí coincido con, plenamente con Héctor ¿no? en que todas las administraciones se deben de implicar y que resulta irrisorio que el che cuente tan solo con 78 palmeroros ¿no? en, en plantilla es que no da es obvio que no da ¿no? y lo sufrimos todos y bueno vemos como en determinadas épocas sobre todo al inicio del curso escolar no que se tienen que centrar en realizar ese mantenimiento en los colegios en los que tiene palmeras vemos como los dátiles se caen las palmeras Son muy bonitas y estamos todos muy orgullosas, pero son sucias, ¿no? En la vía pública son sucias porque pues caen los dátiles y afean las aceras con el pro problema no solo estético, sino de seguridad que conlleva, ¿no? Y ahí, pues, yo eh, satisfago, ¿no?, que, que el Partido Socialista haya visto con buenos ojos lo que muchas veces ha planteado el Partido Popular, ¿no?, que no pasa nada por externalizar determinados servicios, que los funcionarios municipales van a seguir realizando su labor importantísima, dentro del ayuntamiento, pero que cuando no llega lo público se tiene que echar mano de lo privado y no pasa nada y es beneficio para todos, uh -huh. tanto para la plantilla municipal como para los ciudadanos y también para las empresas que puedan licitar. Y Ciudadanos está de acuerdo también en, sí, claro. en, en, en aumentar incluso el presupuesto para el año que viene para seguir sacando Hombre, contratos por, de, este, de por, estas características. Por supuesto, nosotros ciudadanos, eh, si recordamos, yo me reuní con APAEX, eh, la asociación de palmereros, uh -huh. Justo antes, eh, unos días antes de que Ciudadanos yo personalmente presentara la moción del tema del parque municipal, del mantenimiento del parque municipal. Eh, es un grave problema, es un patrimonio que como ha dicho Héctor es vivo eh, y lo tenemos que seguir manteniendo porque es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Lo que es increíble es lo que dice Héctor es que no tengamos ningún tipo de ayuda ni a nivel autonómico ni a nivel nacional. Eh, y también concibo, y estoy totalmente de acuerdo, de hecho lo hemos defendido en campaña y lo hemos, seguiremos defendiendo, que la colaboración público-privada es fundamental para que el municipio y la ciudad salga adelante. Donde no llega eh, el ayuntamiento la administración, pues habrá que, habrá que tirar de, del ámbito privado. Y lo que tampoco puede ser es que tengamos una plantilla de ocho palmereros. Es que los pobres no dan abasto. Pues ya que tenemos un grave problema del que vamos a hablar en unos minutos, pero con el presidente de la Asociación de Palmereros, que lo tenemos previsto en hacer una entrevista con motivo precisamente de este tema, ponemos el punto final. Despedimos a nuestros contertulios de hoy al representante del gobierno, el portavoz socialista Héctor Díez. Gracias. Muchas gracias. A José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular, gracias. gracias y a Eduardo García Ontiveros, portavoz de Ciudadanos. Gracias. Que pasen un buen día los tres y nosotros continuamos. No se vayan. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Yo salgo a andar de 9 a 11 de la noche y tiro la basura. Salir de noche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser. El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y la llave. Estufa leña, 265 euros. Juego chimenea, 22,50. Aspirador cenizas, 3195. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En el Che Ferroqué y la llave, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com.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 con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros continuamos ahora con las efemérides musicales porque un 26 de noviembre nació Jen Terrell, cantante estadounidense famosa por ser una de las componentes de las Supremes, un trío que conquistó en la década de los 60 al público.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 y tele elche 101.4 la radio de elche la glorieta con rosmary alonso pues lo he dicho damos la bienvenida también a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por tele elche no solo por las ondas de radio sino que también conectamos ya tele elche en radio Marca con la señal de televisión de nuestra emisora teleche y Nosotros eh, lo hemos dicho al principio, también vamos a hablar aquí del palmeral, porque esta semana cumple 19 años, desde la que se declaró por parte de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y hoy, lamentablemente, el portavoz socialista, el portavoz del equipo de gobierno, ha dicho hace escasos minutos que la ciudad de Elche tiene un grave problema, porque no hay palmereros suficientes para conservar, para mantener en buen estado el conjunto de huertos de palmeras históricas que hay en el casco urbano y, por supuesto, las 16.000 palmeras que hay en la vía pública. Ha dado un dato, que son 16.000 palmeras en la vía pública y 80.000 en los huertos históricos, con una plantilla de 8 palmereros. Pues bien, eh, para hablar precisamente de este problema, tenemos también al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Asociación de Palmereros de Ilche, Vicente Campos. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Un grave problema y es por ello que este año, a modo... Por primera vez, y a modo para aprobar, eh, se ha sacado a licitación, que ya se han presentado cuatro empresas, la poda externa para comenzar a podar huertos que llevaban tres años sin podarse, como los de Lorde Valle o los que hay dentro del parque municipal. Eh, sí, efectivamente. De alguna manera, eh, parques y jardines se han desbordado. Y lo que ha hecho ha sido externalizar parte de esa poda a través de una licitación, de una contratación. Bien, pues ustedes como profesionales del sector eh, en un comunicado realizaron, bueno, dijeron que se tienden, tienden la mano al ayuntamiento que se han presentado a esta licitación para colaborar con el equipo de gobierno en la poda de las palmeras. ¿El porqué de este comunicado público? ¿Temen que este trabajo se vaya a otras empresas de fuera de la ciudad y ustedes como socios, como palmereros y licitanos se queden sin poder conseguir un contrato de estas características? ¿El porqué de este comunicado? Sí, bueno, eh, hay que decir que en primera instancia eh, se tuvo que cambiar el plazo porque parece ser que no había ninguna empresa que optara, pero ese era un poco bajo. Pero bueno, eh, hablando con el Ayuntamiento, al final, eh, la asociación de palmereros, lo que vimos que igual podríamos apretarnos un poco el cinturón y colaborar en vistas también de que posibles veces pues se haya, se haya dado de una manera mejor. Entonces, eh, sí, es, existe la posibilidad de que, tampoco sé muy bien qué empresa está anotado, de esas cuatro conozco alguna, pero no todas. Dicen que tres que, son de Elche y una de Valencia. Una de Valencia. Pues puede ser, en teoría eso es secreto, pero bueno, vale, si ya se sabe, muy bien. Eh, bien, claro, existía el peligro de que, siendo en el Che a la de palmereros, siendo en elche donde más eh, digamos rentabilidad hay a nivel de empresa de, de palmeros de hacer esa, ese trabajo, pues podría ser que eso lo quedara una empresa externa, pero bueno, el ayuntamiento decidida. Y desde la asociación lo que vimos es la posibilidad de colaborar. Ya no solamente para esta vez, sino para otra vez. Y creemos que es un hito de que una asociación de palmereros se haya puesto de acuerdo para hacer luego un trabajo en encomendado. Eh, todos, eh, si en casa hay que buscar una contrata, ...pues lo que se ha decidido de la Junta de ...que cualquier palmero de asociación... ...podría optar a, a ese trabajo... O ...en sea, caso de que no haga la contratación... ...a ver ¿sabes? que lo entienda yo... ...ustedes se han presentado como empresa... ...hay una empresa que pertenece a la Asociación de Palmereros... ...que se ha presentado a este concurso... ...y en caso de que esa empresa se quede el concurso... ...que eso lo tendrán que decidir los técnicos... ...una vez hechas, abiertas lasplicas y, ...y hecha la evaluación o la valoración de la oferta técnica... Eh, ustedes van a abrir van a abrir al resto de palmereros de la junta directiva de, de la asociación la posibilidad de que también puedan eh, trabajar ¿no? en la poda de los huertos exactamente lo que hemos ah. hecho es varias varios palmeros que predecimos a la junta directiva de AP nos hemos presentado en caso de que quedaron la teníamosríamos una muerte y el compromiso nuestro de la gente que nos hemos presentado es que cualquier socio de la empresa se si le interesa pues podría podercionr a a trabajar viendo de este contrato. Vale, ahora ya me ha quedado sí. un poco claro. Bien, pues desde la Asociación de Palmereros, eh, estas cifras lo hemos puesto, eh, 16.000 palmeras en la vía pública y 80.000 en los huertos históricos con tan solo 8 palmereros en parques y jardines. ¿Qué consecuencias puede traer al palmeral histórico de continuar esta situación? Pues las consecuencias las tenemos ya. En eh, el parque hay palmeras que llevan tres años sin podar, una zona, el parque se ha podado de una manera abogénea, y luego hay muchos huertos que se podar, eso vemos ya. Aparte de que igual hay muchas palmeras en la vía pública, y sobre todo el tema de los dátiles, se debería de, de, de, de haberse apodado, y tenemos un botón de costa de dátiles. La buena de los estados de Bordao. Necesitan ah. medios, necesitan más palmereros, ¿sí? pero hay, es que no se le no entiende muy bien. No sé si está en algún sitio. Ah. Ahora se le oye mejor. Dice que las consecuencias vale. se están viendo. Los dátiles se caen porque no se podan, pero ¿el ejemplar también sufre? A ver, eh, la palmera en realidad no necesita, no tiene una necesidad biológica que se poden. Sí que hay casos concretos de palmera que por el peso excesivo de dátiles puede suponer la, la muerte de ella. O sea, aquí la palmera... ...se caiga, por un excesivo de dátil... ...lo que sí que hay es que igual también... ...si hay una carga excesiva, pues claro... la palmera que se caiga en la vía pública... ...como puede ser el parque... ...pues es un peligro... ...luego también, por un excesivo de dátil... ...también puede ser que esa palmera... Eh, ...coja una doblez... ...que luego, un inclu inclusive aunque le quite los dátiles... ...ya no vuelva al sitio suyo original... eso sería casos muy contados... Pero, sobre todo en la vía pública, lo que lo normal es que los dátiles ya esta época ya no vinamos no dátiles por la calle. La mayoría está hecho, pero todavía queda mucho por hacer. Y luego, claro, tenemos la joya. La joya nuestra delche a nivel municipal, pues es nuestro parque. Inicitamos, ¿no?, el parque municipal. Y eso está sin podar. Quien, cualquiera que vaya puede ver palmas secas, palmas que están a punto de caer. El otro peligro, claro, aparte de los dátiles, son las palmas. Se si, si deja ya varios años de un momento que la palma se seca y al tiempo la misma palmera pues va expulsando esa palma. Con el peligro que conlleva eh, tener palma seca por lo suelo, claro. Por mm. lo que te caiga encima. Eh, ¿Considera usted acertado el que se haya elegido el parque municipal y el Ordibeis para empezar a esa poda externa, la poda mm. Claro, eh, piensa que lo más visible, los huertos se ven, pero no se transita tanto. Lo más visible y lo que más se transita es el parque municipal, claro que sí. ¿Y, y hay otros huertos en peores condiciones que el parque municipal? Sí, hay huertos que llevan entre 5 y 6 años sin poder. Pero bueno, no está urgente por el hecho de que por ahí no, no pasa tanta gente, no hay tanto peligro, por ejemplo, de que caiga palma. Y también no es un sitio tan visitado como es el parque, que es una zona uh -huh. turística que es muy emblemática, aunque eso debería hasta mismo ayuntamiento reconocer, lo que pasa que se ve limitado, para que se estuviera en unas condiciones mucho mejor aceptables. Y no quiero entretenerles más, porque sé que está trabajando, me ha pedido una sí. entrevista corta y breve, pero sí que me gustaría la Asociación de Palmereros, ¿de qué forma va a contribuir este año en, en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, en la celebración? ¿Tienen ustedes uh. actividades previstas? Pues mira, eh, vamos a colaborar con Molén, limpieza de huertos, y bueno, y estaremos el día, yo por lo menos personalmente, no estoy invitado, no sé por qué, no nos han invitado, pero es el día, día 30, que coincide también, que es mi cumpleaños, uh -huh. pues intentaré el acto haga el ayuntamiento, por lo menos estaré ahí. En el acto. Y también, uh -huh. sí, también si quieres te digo una premisa, le hemos preparado al señor alcalde un, un señor trono de con madera de palmero a ver si así ve las posibilidades de que con la madera de palmera que tiramos, que mandamos a triturar, pues se pueden hacer cosas. Ustedes tienen no un proyecto ustedes tienen sí. un proyecto para poder eh, reciclar la madera, los troncos de palmera seco Sí, bueno, eso ya es a nivel personal, eso ya uh -huh. no es a nivel de la pero sí que estoy colaborando mucho con Juan, que es un zapatero verde, que ha montado una cerradera de madera de palmera, y estamos ahí, somos dos enamorados de la palmera estamos ahí intentando sacar eso para adelante bien, pues, bueno, pues, por, por. pues una empresa que tiene que nacer, hablaremos de ello, Vicente Muy Campos bien. como presidente de la asociación de palmereros, muchas gracias por atendernos, pues agradecido contigo, pues bueno, Mari buenos días nos vemos 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 El Black Friday ha llegado a Leroy Merlín Elche. Desde el 25 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, cada día una sorpresa. Descubre ofertas especiales en una gran selección de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha nuestras ofertas del Black Friday en Leroy Merlín Elche. Solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlín, da vida a tus ideas.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 ...con Rosemary Alonso. y hablamos de otro patrimonio de la humanidad... ...el flamenco que ha sido declarado por la Unesco... ...hace nueve años, un, 16, un 26 de noviembre... ...hoy se cumplen 50 años de la muerte de la Niña de los Peines... ...considerada Patrimonio de Andalucía... ...Pastora Pavón, la Niña de los Peines... ...es quizá la figura del flamenco... ...que más honores ha recibido hasta la actualidad... ...y además en Sevilla... En septiembre del 96, su voz fue declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. El propio Federico García Lorca dijo de ella que su voz es excepcional, que rompía moldes de toda escuela de canto como rompe los moldes de toda música construida. Pastora Pavón fue la reina del cantejondo. ona Valencia, de Valencia pues se Esta regla la gitana cantando por sidirilla y Mi marido no está aquí. Está en la guerra de Flousia. Mi Mario no está aquí, que está en la guerra de Flousia, buscando con un candi a una pica la muralla de Argurugu. Debajito del puente sonaba el agua Eran las lavanderas, las panas, eras como la Eran las lavanderas, las panas, eras como No te metas en querer ¿Dónde está tu vibrón? Hay calor vacito, alegre la maso, que te dicito lo mato yo un. Si quieres que te quiera, dame doblones, dame doblones. Sormoria que alegra, Ya locura sonéis. Que te calle y que te y que te tengo tapa y Ba era dira, произoen��شan windapitz in berri gaby masuk. Mi madre me dBE sugi. Desyingurazio dia eta hiperreiz�pt,"tzevia da. 101.4 Teleeltz radiomarca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 Yo paseo a mi perro de 9 a 11 de la noche y tiro la basura. salir de Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elch y Urbaser. ¡Voy a mil! ¡Y no puedo parar! ¡Woo! Así es, voy a mil megas de velocidad de Internet con Cable World Fibra. ¿Y tú cómo vas? Black Friday Cable World Fibra. Es tu momento. Infórmate en el 966 19 2000 o en cableworld.es y ve a 1000 megas de velocidad de Internet. ¡Woo! ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pasan 18 minutos de las 10 en punto de la mañana Son las 10 y 18 minutos y nosotros cambiamos de sintonía Para ofrecerles ya el inicio de la ronda de noticias con Marga García Que se encuentra con nosotros Muy buenos días Marga Muy buenos días Ros Hoy es el día después del 25N y supongo que ayer hubo una gran respuesta a ese llamamiento, a esa concentración y a esa manifestación convocada por distintos colectivos sociales para volver otra vez a decir en la calle basta ya a la violencia machista. Pues eso es, ayer a partir, bueno, ayer a las 8 de la tarde hubo esa gran manifestación desde la Plaza de Barcelona hasta Las Clarisas, cientos de personas, el número no sé exacto, pero cientos de personas salieron a la calle para decir basta esta lacra social y más después en un día, bueno, que se celebraba este Día Internacional contra la Violencia de Género, pero además ese mismo día donde hubo una nueva víctima, la número 52 en, en Tenerife, así que era un día perfecto para salir a la calle y alzar la voz bien alto. Tuvimos también en el Pleno esa declaración institucional que no pudo llevarse a cabo, que al final se convirtió en moción, lo hemos hablado hoy en la tertulia, hemos hecho algunos repasos del Pleno, así que tú tienes algunas noticias que me puedas decir al margen del Pleno, o todas las tenías del Pleno. Pues ayer es que al final, eh, bueno, el día fue bueno las diferentes actividades con motivo de ese día contra la violencia machista y luego el Pleno fueron las dos <risa> los dos principales focos informativos donde bueno además de eso has comentado que por primera vez no salió adelante esa declaración institucional y que salió adelante gracias a esa moción por parte de PSOE, Compromís PP y Ciudadanos y bueno luego también se aprobó esa petición de ayudas a la diputación para la promoción de, de las fiestas de las fiestas. Eso no lo hemos abordado en la tertulia, esa moción fue a instancias de Compromís, ¿no? Pedía a la diputación que que se equiparara equipa. ese presupuesto para las fiestas de Elche y también para las de Alicante, ya que, bueno, según comentó la portavoz de Compromís, Esther 10 el Misteri tan solo recibe 23.000 euros por parte de la Diputación, mientras que las hogueras sobrepasan los 100.000. Entonces, bueno, quería que esa desigualdad, que, bueno, que se equiparara. Y, bueno, hubo un tenso debate, principalmente entre PP y... Y Compromís, pero bueno, al final esa moción salió adelante con el apoyo de todos los grupos. Como en unos momentos tendré al portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, le explicaremos, tendrá que argumentar por qué... Hubo debate en una petición que es a todas luces eh, justa para la ciudad. Sí. Que se dé el mismo dinero sí. al misterio, a nuestras fiestas que a las hogueras. Pero bueno, según comentó el eh, concejal Juan de Dios Navarro, bueno él decía que la mayor parte de esa cantidad destinada a hogueras era para diferentes municipios de toda la provincia. Entonces, únicamente no era para las hogueras de Alincar. Entonces, bueno, ahí estuvo ese rifirraje. Ya entre los dos concejales. Ya, que las cuentas que sacó Compromís no eran las cuentas que tenía el Partido Popular. Bien. Exactamente. Hubo más asuntos en el pleno, pero también tendremos más pleno, porque esta semana tenemos los, eh, las sesiones ordinarias del debate sobre el estado sí. de la ciudad, que comienzan mañana por la tarde, y hoy, ¿qué previsiones tiene el equipo de gobierno? ¿Qué, qué trabajo tenemos para hoy? Bueno, pues el eh, concejal de Comercio, Felipe Sánchez, presenta el mercado del diseño y la creatividad. También se presenta una nueva edición de Business Market, que tendrá lugar este jueves 28 en el centro de congresos. La concejala de fiestas, Mariola Galeana, presenta el programa de Navidad y la app de Navidad. Y además, Pablo Ruz, el portavoz del Partido Popular, también dará una rueda de prensa a partir de las once y media. Así ya que, bueno, esta de son... Qué, de qué va a hablar, se lo preguntaré también. Esta semana viene también muy cargada, porque hemos hablado de esa declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, que cumple 19 años, uh -huh. el 30 de noviembre, hay preparadas diversas actividades, supongo que harán alguna rueda de prensa, la Navidad se acerca, uh -huh. adelantan. ¿Van a adelantar el encendido del alumbrado público? También. Sí, en nada ese ha encendido y además, bueno, también esta semana, además de lo que has comentado del debate del Estado del Municipio, también el jueves tenemos visita del ministro de Fomento en Funciones. Así que va a ser una semana muy cargada informativamente hablando. Bueno, pues vamos a estar entretenidos, Marga. Eso siempre. A la una vuelves. A la una vuelvo con mi compañera Iziar y bueno todas las noticias en la web, tele.es, y a las nueve y media en el Telenit, todas las imágenes del día. Que habrá muchas noticias que dar. Sí, eso pues es. muchísimas gracias, Marga. Nosotros continuamos con la ronda de noticias y ahora lo hacemos con nuestro compañero Paco Gómez para que nos dé la actualidad deportiva. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El empresario argentino y agente de jugadores Cristian Bragarnic está a un paso de tomar el control del Elche Club de Fútbol. Bragarnik eh, ayer llegó a un acuerdo con el accionista mayoritario José Sepulcre para la venta de su paquete accionarial por 18 millones de euros e incluso se firmó ante notario un ejercicio de opción de compra. Sin embargo, el tema de la multa de Bruselas es el que hasta ahora mismo ha frenado esta operación y por ello no se ha hecho oficial. Recordamos que Christian Bragarnik, eh, su objetivo es eh, pagar la cantidad a plazos para obtener el 70% de las acciones De José Sepulcre, su objetivo prioritario es en el mercado invernal inyectar una cantidad de dinero para poder hacer tres o cuatro fichajes importantes para poder luchar por la parte alta de la clasificación. Se trata de un acuerdo que se venía negociando desde hace varios meses con continuos viajes del inversor sudamericano a tierras ilícitanas para seguir de cerca su nuevo proyecto. De hecho, Ha sido habitual verle en el palco del Martínez Valero, incluso en estadios donde el Elche ha jugado a domicilio, como por ejemplo el pasado domingo en La Rosaleda. De esta forma, y tras llegar a un acuerdo, Cristian Bragarni abonará en plazos una cantidad cercana a los 15 millones y medio de euros para tomar el control, ya que en agosto inyectó 2 millones y medio para inscribir a los fichajes del mercado de verano. Son muchos los medios de comunicación sudamericanos que califican a Bragarney como el Maradona de los representantes y es que maneja más de un centenar de futbolistas y a más de una veintena de técnicos a través de sus empresas. Una de ellas es Score Football S.A. Sin ir más lejos, el nuevo eh, y futuro dueño del Elche Club de Fútbol llevó a Diego Armando Maradona a Dorados de México y al Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el Pelusa entrena actualmente y también fue el responsable en el traspaso de ...del delantero Darío Benedetto... ...al Olympique de Marsella... ...por 16 millones de euros... Es, eh, ...además tiene una gran amistad... ...con el presidente de Boca Juniors... ...Daniel angelici ...la mano derecha del argentino en Elche... ...sería el abogado Ricardo Pini... ...con el que se le ha visto en varias ocasiones... ...en los palcos donde ha estado siguiendo... ...al conjunto frangiverde... ...las próximas horas o días... ...podría hacerse este... ...acuerdo oficial por el que... ...Bragarnic definitivamente fuese el dueño de la entidad blanco y verde. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias por esta información y ahora cerramos esta ronda de noticias con las previsiones meteorológicas con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, con el viento flojo de Poniente y el aire cálido en altura, la temperatura nocturna en la ciudad prácticamente no ha bajado de los 14 grados, en el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas que han rondado los 9 y 10 grados. Por delante, de nuevo una jornada marcada por la situación zonal del oeste, por la mañana seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, ambiente soleado, viento flojo de noroeste, a partir de mediodía y conforme vaya avanzando la tarde, el El viento va a girar flojo a componente oeste, rachas en torno a los 20-25 km por hora. Ambiente soleado con paso de algunas nubes de tipo alto y las temperaturas hoy van a seguir subiendo debido al avance de la masa de aire tropical máximas que en el sur del Camdeils van a rondar los 23-24 grados, en la ciudad podríamos superar los 22 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, continuarán pasando nubes de tipo alto, ambiente relativamente soleado, viento flojo de componente terral, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 21-22 o grados,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 Eh, continuaremos con una situación marcada por el paso de intervalos puntuales de nubosidad ambiente soleado, temperaturas que el jueves bajan en torno a los 21 grados, pero a partir del viernes y de cara al sábado alcanzaremos valores en torno a los 22-23 grados debido al viento flojo de poniente y al aire cálido en altura. ¡Hasta luego! 101.4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 level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 Pues son las diez y media de la mañana y en esta recta final del programa La Glorieta tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y senador, Pablo Ruz. Muy buenos días. Buenos días. Estoy encantado de estar siempre con vosotros. Pues usted comienza en la ronda del pospleno, la ronda de uh -huh. las entrevistas a los portavoces políticos que realizamos aquí en Teleelchen Radio Marca para conocer y analizar ya de primera mano Lo que ha dado de sí un pleno ordinario, pero también lo que ha dado de sí otras noticias que están ocupando la portada de los medios de comunicación local. Pablo, vamos a comenzar con ese pleno municipal de ayer. Ustedes fueron muy críticos con el equipo de gobierno por ese 10% de grado de ejecución de las inversiones. Porque ayer el Pleno sirvió para aprobar una modificación presupuestaria con el fin de ajustar los proyectos de financiación sostenible. Efectivamente. Bueno, venimos aprobando desde enero, tú lo sabes, Ros, eh, una serie de planes de inversiones. En enero aprobamos un plan de inversiones. Además, me lo he traído todo. para Sabes que a veces cuando los políticos vamos a las televisiones y a las rayos parece que, que hablemos de humo y, y, y opta por traerme datos para, para no incurrir en ningún error. ¿no? En enero aprobamos un, un proyecto de inversiones que era positivo. Lo, lo hicimos con la extensión En aquel momento estaban los presupuestos prorrogados como bien Bien recordarás, en el que, por ejemplo, se iban a abordar y se iban a hacer eh, acondicionamiento, accesos a la marina, construcción de centros sociocultural en el Altet, campo de césped de La olla plan de actuaciones en pedanía, redacción, proyecto de remodelación avenida libertad polideportivo adaptado de Carrús, la fachada este de Carrús, la ampliación, la reforma, el centro cultural de Torrellano, Torrellano Bajo. Bien, no se hizo nada. Fuimos abril, se nos pidió un poco de tiempo, un poco de espacio para tener margen porque estaban terminando los proyectos. En abril aprobamos también un plan de inversiones financieramente sostenibles, un montón de, pues de iniciativas como la pasarela sobre las vías del tren en Altavix, la nombrada de bonavista el plan centro, dos millones y medio en carril bici, plan de mejora para los centros sociales, aparcamiento de bicicletas, intercambiador del Hospital General, que es una cosa muy positiva. Bien, y llegamos al pleno de noviembre Nos facilitan el dato última hora que es terrible y es que de todo esto — que son muchos más epígrafes, solamente se ha cumplido con el 10. Lo cierto es que no se ha hecho absolutamente nada. Y lo grave no solamente que no se haya hecho nada, Ro, sino que encima acusen a la oposición, carguen contra la oposición. Se diga ayer en el Pleno que no tenemos ni idea, que somos unos catastrofistas, que somos unos tremendistas por habernos remitido los datos que ellos nos facilitan a última hora. Pero que nos facilitan porque los obliga la ley, ¿no? Y lo que es más grave de todo esto, nos dicen que no. Que esto del 9,7% era el dato de 30 de septiembre, pero que a día 25 de noviembre estábamos ya en un 14%. Y que de aquí a final de año, puedo coger uno el pleno que está en YouTube, que de aquí a final de año va a estar todo previsto. Claro, a uno... ...que le traten por tonto... ...pues llega un momento ya que le, que le cansa, ¿no? Y lo que el equipo de gobierno... ...por eso hablamos, Ross... ...y yo sé que soy muy repetitivo con esto... ...de la permanente venta de humo... ...de anunciar planes, anunciar compromisos... ...ahora lo último fue la cesión, como bien sabes... ...el cambio de clave de lo que va a ser el futuro... ...esperamos, ¿no? ...el pabellón adaptado en el entorno del cementerio... ...pero cuando son solamente anuncios... ...cuando son solamente promesas... ...con toda la bomba, la pompa y con toda la propaganda... ...y se queda en anuncios y promesas... ...al final se convierte... La acción de gobierno en una permanente venta de humo. ¿Y sabes qué ocurre, Ross? Que estamos solos. El Partido Popular está solo denunciando esta forma de eh, entender el gobierno eh, que se está produciendo en el Ayuntamiento de Elche. Porque la oposición no existe. Ayer ni Ciudadanos ni Vox entraron en un punto que me parece muy relevante precisamente por ese dato. no Pero bueno, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Y esto no es interpretable. Los datos no son interpretables. No son datos de Pablo Ruz. Son datos del propio equipo de gobierno. Y es muy grave. ¿Por eso ha convocado usted una rueda de prensa? Sí, he convocado una rueda de prensa para explicarnos. Porque ayer, después de la intervención de la señora Maciá... Eh, eh, casi que uno eh, podía llegar a la conclusión de que el culpable de todo era Pablo Ruz, que es lo que asistimos ayer en el Pleno. Y lo que hizo Pablo Ruz fue eh, denunciar la, la parálisis, la venta permanente de humo y la propaganda del equipo de gobierno y en última instancia denunciar que por desgracia para todos, y esto es lo peor, no se ha hecho nada ni se va a hacer nada porque no saben. Ah, hoy en la tertulia política Héctor Díez, el portavoz socialista de gobierno, ha señalado que esos dos proyectos que se han dejado aparcados, como es el alumbrado de la vía Bonavista. pública en Monavista y la pasarela del tren, que sabes que es una sentencia que hay que cumplir, lo de Monavista. Porque los vecinos pagan suelo urbano. Y al final, claro, y al final el TSJ emitió una sentencia en la que condenaba al Ayuntamiento a asumir ya ...el alumbrado Las público. obras de alumbrado, pues no, ya lo dejan, lo dejan para allá, veremos cuándo. Pero ¿saben ustedes qué, pro, qué problema es el que ha habido... ...para no sacar adelante estos dos proyectos? Y luego está la pasarela del tren. La pasarela del tren, bueno, es que no nos ha dado tiempo a hacer el proyecto. Sí, de verdad, y yo entiendo, Ros, que te tiene que llamar la atención... ...y que a los oyentes esto les puede parecer hasta un poco cómico, ¿no? Si no fuera tan grave, pero es, la es que no nos ha dado tiempo a hacer los proyectos... ...y por eso tenemos que hacer modificaciones presupuestarias... ...para comprar unos compactos, unos compactos o unas estanterías adecuadas... ...para Chivo, que está fenomenal... ...que llevan ya siete años anunciando la compra de los compactus ...y para comprar coches para la policía... ...que también está muy bien... ...pero si son igual de eficaces para, para los pliegos... ...de los compactos y de la policía... ...que los pliegos de la, de la pasarela... ...que del alumbrado de Buenavista... ...de verdad, Ros, o sea, ¡qué desastre! También usted eh, la semana pasada... ...convocó a los medios de comunicación... ...pues para anunciar que van a llevar... ...al equipo del gobierno, a los tribunales... ...porque ocultar información... ...sobre el tema del mercado central... Y también para advertir eh, que se va a judicializar este proceso si de forma unilateral restienen el contrato. Y precisamente la semana pasada se vivió otro capítulo más de, Del este, de este proceso y es que vimos cómo Aparcisa eh, dijo o dejó abierta una puerta a la negociación con el equipo de gobierno siempre y cuando el equipo de gobierno llega a un acuerdo con los placeros uh -huh. y no demanden a Aparcisa por no cumplir un contrato si se restinde finalmente la contrata. Bueno, yo creo que está todo el... todo toda la ciudad de Elche está informada ya sobre esto eh, hacéis muy bien vuestra labor, eh, Ros, de verdad nosotros estamos con los placeros que han firmado un contrato con una empresa y una empresa que es adjudicataria legal de un proyecto que es el proyecto de Diego Maciá y de Alejandro Soler y que es un proyecto legal y que es un proyecto viable y que es un proyecto bueno para Elche, porque es totalmente compatible el acceso al refugio de la guerra civil al otro refugio tú sabes, creo que estuviste en, el, en aquel que se descubrió, sí. ¿verdad? Menéndez Pelayo, que bajamos, es prácticamente en buen estado en el mismo estado de mantenimiento como no se llegaron a utilizar están muy bien visitables y es un aliciente positivo turístico y cultural no es compatible el refugio con el parking del mercado esto se trata de una voluntad meramente política y las voluntades políticas Al final, si resulta que hay un contrato de por medio, un contrato legal, pues pueden ter terminar en los tribunales. Una voluntad política quiere decir una, una, una decisión no fundamentada en cuestiones legales, sino en una mera disposición eh, del, del, del señor alcalde en este caso. Bueno, nosotros vamos a estar hasta el último momento con los placeros y si esto implica que al final hay una un, sí, se interponga una, una demanda, una querella que se judicialice, que se abra un pleito, nosotros estaremos defendiendo los placeros y decimos más. Si al final hay una condena al ayuntamiento por prevaricación, puede ser, ¿no?, presunta prevaricación, nosotros ya lo hemos dicho. En todo el proceso exigir, exigiremos responsabilidades penales y responsabilidades patrimoniales a los que incumplan el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que los que firmen esa rescisión, que aún no se ha, inicia, se ha iniciado pero que aún no se, han, se ha materializado, tendrán que pagar con su dinero, con el dinero de su bolsillo y eso lo contempla la propia ley del año 2012 contra la corrupción, esta decisión. Más claro no podemos ser. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos la negativa por parte del señor alcalde, de la que parece que que ha sido el, el, el, el demócrata número uno eh, de la historia de la ciudad de Elche. Tenemos una negativa permanente a acceder a documentación, documentación que nos accede, que podemos acceder porque estamos amparados por ley. ...sobre todo el informe de cuatro casas... ...si no se nos remite el informe... ...si no se nos deja acceder al informe... ...que está pagado con dinero público... ...y esto es muy grave... ...pues también interpondremos acciones legales... ...como ya hemos dicho. Pero ellos argumentan... ...que no se hacían de ustedes... Eh, ...si que... a, eh, si acceden al informe jurídico... ...estarían eh, desvelando la estrategia jurídica... ...que pudieran eh, emprender... ...ante la empresa partisa ...en caso... ...y los placeres... En claro, caso Ros... Eso, se eso, sería... ...eso es un argumento político... ...pero por encima de un argumento político... ...está la ley... ...y la ley... La ley de bases de régimen local dice, establece, ampara que cualquier concejal de la oposición tiene el derecho inalienable de acceder a toda la documentación pública que elabore o que encargue el ayuntamiento. Y se da la circunstancia, además, que ese informe al que tú apelas y al que apelo yo, que es el informe de cuatro casas, es un informe de un gabinete jurídico, está pagado con dinero público que nos costó 18.000 euros. Oiga, esto es surrealista. O sea, no nos dejan acceder a un informe público. ¿De qué grado, ¿En qué grado, en qué nivel de democracia estamos viviendo? No sé si me explico. Es decir, una cosa es que luego la oposición, si la oposición publicara ese informe, estaría incurriendo en un delito. Si nosotros cogiéramos, eh, convocáramos una rueda de prensa y quisiéramos informar a la ciudad del Che del contenido de ese, de ese informe, estaríamos incurriendo probablemente en un delito. Pero quien puede incurrir presuntamente en un delito es aquel que niega a la oposición acceder a un documento público, que es una cosa muy grave. No sé si soy capaz de explicarme bien, pero parece que ahora es cuestión del secretario municipal el que decida si pueden ustedes o no bien. acceder en pues función nosotros, de la ley. Nosotros nos reservamos la, la posibilidad de que la ley eh, con la ley en la mano, que es la ley de, de, de régimen, perdón, la ley de de, de, sí, de régimen de bases local Que no es el ROF, como como se dijo que es un reglamento. Si con la ley en la mano se nos impide, pues eh, nos llevaremos por delante a quien haga falta. Pero, ¿para qué quieren ustedes acceder a ese informe jurídico? ¿Qué quieren ver? ¿Si hay argumento de peso? Primero queremos, el... queremos ver ese informe jurídico porque lo hemos pagado todos. Segundo porque nos ampara la ley, nos asiste el derecho. Y en tercer lugar porque tenemos que tener toda la información posible, se nos convoca una comisión del mercado después de varias interpelaciones, donde ya estaba todo hecho que se convierte en un verdadero circo. A los señores del equipo de gobierno es que están acostumbrados o están poco acostumbrados a que le llamemos a las cosas por sus nombres, y una comisión en la que se va para que te cuenten una película, que no ese discurso retórico del alcalde que aburre hasta las piedras, es un circo. Y yo A esas alturas de mi vida no tengo ganas de formar parte de ninguna plantilla de un circo. Soy un concejal elegido por el pueblo de Elche. Y tengo unos derechos. Y tengo, como derechos, tengo obligaciones. Y uno de mis principales derechos, mi obligación es defender al pueblo de Elche sus intereses. Es acceder a toda la información pública que elabora el ayuntamiento. En un ayuntamiento no hay información privada. En un ayuntamiento no hay documentos no accesibles. En ninguno. Ayuntamiento democrático hablamos. Con lo cual estaremos hablando de que si encima la el secretario avala yo tengo mis dudas, no soy abogado, no soy jurista, pero avala con un informe que no se nos puede eh, facilitar la información, pues nada, que cada uno que asuma las consecuencias de lo que está haciendo y de lo que firma. Que nosotros también asumiremos las nuestras y emprenderemos las acciones que la ley nos permite que emprendamos. Usted acaba de decir que está con los placeros y el portavoz del gobierno ha señalado que tendrán que negociar con ellos. Tendrán Pero, que, que hablar ahora con los placeros para poder eh, llegar a una salida negociada. ¿Pero qué han hecho con los placeros? ¿Se han reunido con los placeros? ¿No? ¿Se reunieron al principio de la anterior legislatura? ¿Han ido a verles? ¿Les han preguntado? ¿Les han, eh, en fin, han sondeado qué opinan los placeros sobre esto? Supongo que ahora tendrán interés en ir a verlos a ver cuándo se materializa el interés, eh, Ross, de verdad, o sea, no se puede gestionar peor esto. Yo puedo estar de acuerdo con que el contrato, que es legal, que se le ha intentado ver eh, eh, todo el punto de la coma mínimo, e intentar con lucid tecregrafos hasta el último resquicio, yo puedo entender que el contrato guste o, gusta más o guste menos. Lo puedo entender, incluso puedo entender que nos equivocamos sacándolo en eh, los últimos meses antes de las elecciones. Eso lo puedo entender y lo puedo aceptar y seguramente será, será cierto, pero es un contrato legal. ...y los contratos se tienen que cumplir... ...porque de ese contrato dependen 33 familias... ...y depende el futuro de la ciudad de Elche... En tanto que depende el centro. Y yo no vivo en el centro, pero el centro es de todos. Y es el espacio eh, en donde se exhibe la propia esencia y una de una ciudad. Y lo que no podemos tener es un mercado en ruinas, con amianto, eh, con una imagen absolutamente detestable y deplorable de una ciudad que tiene tres patrimonios de la humanidad. Y el equipo de gobierno se sienta en una escalera, le dice que va a rescindir el contrato y ya veremos lo que ocurre después. Es todo un gran despropósito y el pueblo de Elche no se merece esto. Y te voy a decir un dato más. Es un dato. En las últimas elecciones, en, en los colegios afectados directamente por, por el mercado central, donde vive la gente afectada por el, el mercado central, ¿de acuerdo? Luis Cernuda, El Hispanidad, El Palmeral... Es un colegio donde la uh -huh. gente del centro vota, el Candalix, eh, el Fernández Cruz. Eh, la suma de los tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos, hubo meses en las que subió, ascendió al 90% de sufragio. Yo del señor González reflexionaría muy profundamente qué es lo que está haciendo y cómo se está aportando también con los vecinos del centro o del entorno del centro que también pagan impuestos. En fin, son muchas cosas de las que hay que hablar. Yo soy inflexible. ¿eh? No tengo mayor interés que el de la ciudad de eche estar con los placeros y encontrar una solución a esto. Y desde luego la solución que plantea el equipo de gobierno no es una solución. En el pleno de ayer también eh, todos fueron muy reivindicativos para reclamar a los gobiernos autonómicos central e incluso provincial pues inversión, dinero para la la de si claro pero sí. ustedes fueron muy críticos, por ejemplo, con la petición de compromiso de exigir al equipo de gobierno de la Diputación Provincial que equipare las fiestas, la, eh, las ayudas que públicas que la Diputación da a fiestas de Elche, pues con las que da a las hogueras. De eh, es que yo explicó... al final luego a, Ros, ayer lo explicó mi compañero moción... Navarro, es que eh, la, la moción de compromiso es un despropósito. Porque la moción de compromiso dice que se consignan 90.000 euros para las hogueras de Alicante. Y eso es mentira. Son 90.000 euros para la Federación Provincial de Hogueras. Es decir, para que cada hoguera que está federada, la nuestra no, porque la hoguera, de la como bien sabemos, la hoguera de San Juan la la paga el ayuntamiento, eh, para que una feder cualquier federación de hogueras concurra a una serie de ayudas, sobre todo pensadas en Fitur y la exhibición que se hace en Callao, entre Callao y Puerta del Sol en Madrid, para poder asistir a, a Fitur. Son 90.000 euros a repartir entre 52 agrupaciones de hogueras. Por eso ayer Juan de navarro explicó que, que, que en esa moción se incurría en un breve en un, en un evidente perdón en un muy evidente sectarismo que hay que pedir más dinero para el ministerio y para las fiestas hagámoslo sin ningún problema que hay que pero es que el ayuntamiento nunca lo ha hecho para las fiestas de agosto que lo hagan que se haga que se utilice el conducto reglamentario y que la diputación se retrate sabe que te, sabes qué te digo te hablo de tú uh -huh, me parece absurdo sí, sí. hablarnos de usted no Que lo vamos a hacer, que la Diputación lo va a hacer. Hace tres meses la Junta Mayor de Cofradías, como bien sabes, organizó un encuentro nacional de cofradías. Por la Diputación, en a última hora y en último momento, confirmó 20.000 euros, que era cuando la Junta Mayor se encontró totalmente desamparada porque le faltaba dinero para financiarlo. Y la Diputación ha pagado 100.000 euros de la ampliación del proyecto de Pusol, del Museo de Pusol, la última ampliación. Y la Diputación ha puesto 800.000 euros, ha pagado el, la senda del pantano. Y la Diputación pone 23.000 euros en el Misteri, que pueden ser más, y si yo estoy con, por digo, que un, uh -huh. a mí que me va a decir que es el misterio. Uh -huh. Y los 12.000 euros que ha costado la edición del, del disco. Pero así nos hacen las cosas, porque al final vamos todos a una y tergiversando y en fin, eh, distorsionando, creo que no se consigue nada. Pues hablando de fiestas, el Partido Popular dio un buen susto a la Avenida de la Virgen, fue acertado eh, dar a conocer casi a final de la campaña electoral. Fue acertado y ese y informe que dice Y no solamente acertado fue eficaz. Porque gracias a que apareció, a que a mí me hacen llegar ese documento por parte de la alcaldesa de Santa Pola eh, una semana previa a, al plazo eh, que, que conseguiría dio Fue las la eh, semana previa de elecciones. Aquí está José Clodo, que me sí. acompañó a Valencia a la historia, ¿no? Y la alcaldesa de Santa Pola me dijo, se lo he dicho al alcalde y no me hace caso que están prohibiendo que la me... representación del... Sí, sí, del es insta... para que los oyentes y los Para que, que lo entiendan. Que conseguiría, de... ha emitido un informe por el que se desaconseja la autorización, palabras textuales, de la celebración en el Tamar. Y se lo estoy diciendo a Carlos y Carlos no me hace caso. Mira a ver qué haces Ajá. con lealtad. Esta es la verdad. O sea, no me estoy inventando nada. Pasan los días, le pregunto a Loreto. Loreto, ¿sabes algo del alcalde? No le he mandado el WhatsApp y un email, creo, el WhatsApp. Lo tiene en el móvil y no me dice nada. Bien, pues hay que sacarlo. Me dice ya por favor, sácalo tú y que se mueva esto para que, con ...consellería se ponga las pilas. Lo sacamos y efectivamente la semana pasada... ...consellería dice que definitivamente sí que autoriza, como bien sabes, la celebración de la avenida de la playa del Tamarit. ¿Pero que hubo una negativa para celebrarla? Hombre, el viernes, en el que se anuncia esto, se llegó a decir que Pablo Ruz era un mentiroso compulsivo, que había construido una fake news, que era toda una gran una gran estafa y un gran montaje del Partido Popular. La semana pasada, Conseguería tuvo que admitir que efectivamente ese informe existía y que se intentó prohibir la romería del Tamarit porque se dice que afecta al ecosistema donar. Cuando la romería se está realizando en la playa del Tamarit desde 1870 y que yo sepa, si tenemos ecosistema a día de hoy, es porque siempre estos, pues prácticamente 150 años, los ilicitanos que nos hemos desplazado hasta la playa, entonces aún era término municipal del Che. Tú sabes que el término sí. se, se... ¿Era? ¿Santa eh, Pola hasta el 47? De... No, en 1870 Santa Pola era municipio, pero no tenía término. Y en el 47 es cuando Santa Pola uh -huh. consigue el deslinde, ¿no? Sí. Y en ese deslinde se incorpora el tamariz. Sí. Hasta entonces, y como siempre, hemos sentido, aparte de una veneración ancestral por esa playa, un respeto evidente con las dunas. En resumidas cuentas, que no era una fake news de Pablo Ruz, que lo denunciamos y que gracias a, en fin, a todos, pues la avenida se va a poder celebrar el tamarit. Estamos ya casi finalizando la entrevista y aún quedan otros asuntos y es que esta semana es muy importante, tenemos el acto, el debate sobre el estado de la ciudad, tenemos al ministro de Fomento dando explicaciones sobre el corredor mediterráneo. Que por cierto coincide con el debate del estado de la ciudad. Efectivamente, ¿eh? no estarán ustedes, pero no ayer ir. ayer bueno el Partido Popular, al igual que el resto, eh, sí votaron por unanimidad reclamar al gobierno central todas las infraestructuras pendientes. Pero como hemos hecho siempre, Ros, recordarás que nos fuimos fuimos a Madrid a ver a Manuel Niño en el año en noviembre del 17 uh -huh. a exigir el corredor, sí, exigir el plan de cercanías y recordarás muy bien que a las dos semanas, no quiere decir que aquella reunión fuera, en fin, eh, el, el, la varita del mago Merlín, ¿no? Pero a las dos semanas se anunció un plan de un, de un plan de cercanías, uh -huh. un plan de inversiones ferroviarias por el ¿Sí? señor Ábalos, perdón, Ábalos no, no, el antiguo de la Serna, en el que se eh, anunciaba ese plan de inversión de 200 millones de euros para el cercanías Alicante-Murcia. Desde entonces, eso está consignado en presupuestos. Uh -huh. No sabemos nada más. Tampoco se sabe del corredor mediterráneo, por Ronda eso se, ha, se hace. Pero también tenemos el sábado la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del, del Palmeral, que uh -huh. cumple 19 años esa declaración. Habrá actos conmemorativos y hay, y hoy mismo eh, el Héctor diez ha comentado que existe un grave problema y es que no hay palmereros para mantener los huertos eh, históricos en condiciones Bueno, Solo 8 para 80.000 80 eh, palmeras de huertos históricos. y 16.000 en vía pública. ¿Ustedes mm. ven acertado esta licitación de los contratos de poda externa? Vamos a ver, tres cosas. La primera, grave es que hay una ley del palmeral en proyecto de ley, como tú bien sabes, en Valencia, que quieren sacar adelante, que dice que para talar una palmera tiene que darte la autorización UNESCO. Eso es muy grave. Sí, sí, ya veremos a ver cómo se alega y cómo se plantea esa ley, que es una aberración. ¿eh? No, no, no por tanto proteger, al final, tanto proteger puede hacer que, que, que colapse un bien como es el Palmeral, ¿no? Porque dice que UNESCO tiene que autorizar, UNESCO no tiene que autorizar una construcción, no se puede construir y punto, ¿no? Depende del ayuntamiento, no del UNESCO. En segundo lugar, grave es que no exista un plan especial de protección del Palmeral ya actualizado Eh, que estos señores de actual equipo de gobierno con 5 años gobernando tienen que haber hecho y no han hecho que por cierto nosotros dejamos preparado y cuando llegaron se cargaron, dijeron que no valía y est estamos en las mismas y lo tercero, eh, bueno eh, tenemos el picudo que es una amenaza real nosotros reconocimos la amenaza del picudo se está siguiendo el mismo el mismo método que nosotros emprendimos primero reconocerlo y segundo emprender es verdad que ahora han apostado más que por talar eh, palmeras infestadas uh -huh. por el tratamiento me parece uh -huh. me parece correcto Y, y, y con respecto a lo que comentas, yo creo que es una solución. Es decir yo, yo creo profundamente la colaboración público-privada. El sector público es sagrado. Lo público es sagrado. Lo público tiene que ser lo mejor. La mejor educación pública, la mejor sanidad pública, pero cuando lo público no llega... Creo que el ámbito privado puede contribuir a llegar y a dar el mejor servicio. Tenemos una, lo digo, no una, una administración pensada para el bienestar y para la realidad social de este país que es absolutamente brutal en toda Europa. no Está unas semanas fuera y me he dado cuenta del el, el sistema que tenemos que es único en el mundo. no Ahora bien, cuando no llega el sistema, desde lo público, lo privado puede contribuir. Y yo soy absolutamente partidario, no solamente de externalizar, como, como se ha dicho, la labor de... Ya lo hizo Alejandro Soler con, con Indidexa con el plan E y con el plan C, te acordarás ¿no? Uh -huh. eh, además con gente experta y especializada. Sino que yo creo que eso se puede ampliar a otras áreas donde es verdad que tenemos una plantilla de jardineros increíbles, pero que tampoco llegan y no pasa nada. y, y Pero ¿sabes qué ocurre? Que si esto lo digo yo, Si esto lo dice el PP, nos incendian, ente, háblese uh -huh. metafóricamente, no entiéndase, nos incendian el grupo político. Pero como lo dice la izquierda, lo dice el PSOE, no pasa nada. Yo estoy de acuerdo, creo que es el, el camino correcto y creo que va a ser mucho más eficaz. Pero por lo que has comentado, preocupa la situación del Palmeral. Preocupa porque mucho. se ha avanzado muy poco. No se ha avanzado nada, de hecho, en estos seis años. Promesas, promesas y promesas y promesas. El Picudo está a, a raya, se mantiene a raya. Ya digo, con el Picudo vamos a tener que acostumbrar a vivir... Nos tendremos que acostumbrar a convivir con el picudo. Es desolador, pero es así hasta que no se encuentra una solución eficaz. Tenemos un, un, una adjudicación, como bien sabes, de, un, de una, una empresa que se adjudicó, el Centro de Tecnificación de la Palmera, sí. de la que no sabemos nada tampoco que también hizo el equipo de gobierno... No, bueno, Héctor dijo que está ya en marcha está una en marcha. de las vías. Está en todo está en marcha, todas las vías. No recuerdo cuál. Y todos los contratos están en marcha y todo está en marcha, pero no hay nada realmente puesto en marcha. Y con respecto a Plamelal, claro que nos preocupa. Yo soy partidario, Ross, y habrás visto en mi intervención, de con esto hacer muy poca política. Pues eh, sabemos que conoces bastante bien la realidad y las necesidades de este municipio y supongo que de algo que servirá esta, este conocimiento para trasladarlo A al mami. Senado. Sí, señora, como hicimos en el anterior estarás... mini legislatura donde estarás como senador y uh -huh. esperemos que todas las reivindicaciones sean fructíferas. Ojalá y que el gobierno de España se retrate también, que de eso se de eso se trata, ¿no? <ríe> Tiempo tendremos Seguro para que hablar sí, del Ros. gobierno de España. Pablo eso, Ros, cuando haya. Gracias, Ros. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias a ti.